Bé, doncs estem a l'Espai Obert i com dèiem estem en l'Àngel i, i bé, farem un repàs una mica de com estan les coses pel seu país i bé, xerrarem una mica de diverses coses per on dèiem de començar. Pude, pa, por un... Hola, Ángel. Eh, buen día. Egunón. Eh, eh, eh, Egunón. Eh, eh, eh, eh. uh, primero, uh, decíamos de hacer un pequeño análisis de los resultados electorales, ¿no? Ahora que estamos en la resaca postelectoral, uh -huh. uh, ¿cómo, ¿cómo lo ves desde el País Vasco los resultados de Bildu que se pudieran presentar? No sé, haznos un pequeño análisis de cómo uh -huh. ves... Uh -huh. Eh, bueno, eh, lo que sería conveniente eh, resaltar es que efectivamente eh, con esta ley de partidos siga habiendo un gran porcentaje de la población eh, de Euskal Herria eh, que se nos ha privado derechos eh, fundamentales eh, como es el poder hacer eh, una eh, acción política. Eh, Bildu ha podido concurrir eh, a las elecciones, pero no eh, nos olvidemos que Sortu sigue pendiente todavía en la causa, está pendiente de una sentencia en el constitucional y eh, la izquierda abertzale a una gran parte eh, de personas se nos va visto privada de esa eh, opción que es presentarnos a, a las eh, elecciones y poder, eh, en definitiva, por eh, llevar a cabo el desempeño de la eh, soberanía popular y poder hacer una forma de política diferente a la que se está haciendo el respecto a las elecciones y el resultado hay que valorar eh, muy positivamente el resultado obtenido eh, por bildu eh, el partido eh, la coalición es la que eh, mayor número de concejalías ha obtenido en toda escoría incluso por encima de, del pnv o del partido socialista de euskadi el PSE eh, era el partido político que se había presentado en más municipios y, aún así, ha sido Bildu eh, la formación que ha obtenido un mayor número de de concejalías. Unos resultados que han sorprendido bastante, igual, y sobre todo, supongo que no tanto hay en Euskal Herria, sino en el Estado español, ¿no? Uh -huh. que, igual ha sorprendido, pero de hecho no sorprende tanto porque ya tuvo esta ya tuvo niveles de representación muy importantes, ¿no? La Sí, de eh, eh, la cuota máxima fue con Euskal Herritarrok coincidiendo eh, con el momento del alto el fuego eh, de la organización armada y con la época de Elisa Aragazzi. Si bien ahora ...han superado incluso en eh, número de votos. Eh, y lo que es también a mí personalmente lo que me ha llamado la atención... ...es que eh, durante la, el proceso electoral podríamos eh, significar un paro tres de, de momentos, digamos. Era un previo eh, cuando estaba encima de la masa de la mesa la ilegalización de Sortu... Luego se proclamó las eh, coalición de Bildu, que también igual es interesante señalar que está compuesta por, digamos, eh, personas independientes de la izquierda berchale, eh, por otro lado, eh, Euskal Cartasuna y eh, Alternativa. Eh, alternativa que proviene de una excisión que ha habido internamente de Esquerbatuta, Esquerbatúa, perdón, Y, eh, ...y digamos que es una coalición eh, posibilista, porque tal como he dicho antes... ...efectivamente la izquierda eh, a Berchale, eh, en esta ocasión a través de Sortu... ...sigue sin poder concurrir y bueno, muy destacable los resultados y a lo que iba. Eh, pues ha habido un previo eh, después de no dejar concurrir a Sortu... Eh, que si Bildu podría eh, entrar o no entrar, y los medios de comunicación eh, generalistas, bueno, y también eh, eh, generalistas, pero a nivel de Euskal mayoritarios, digamos, solo hablaban de, efectivamente, que, que podría venir eh, eh, lobos si y Bildu pudiera presentarse, y luego, claro, de cara al reparto del pastel electoral, también es muy, sería muy interesante el que no pudiera estar. Bueno, eh, solo se hablaba de Bildu eh, hasta que eh, efectivamente el Tribunal Constitucional les dejaron eh, presentar. Luego, eh, durante la campaña irrumpió a través de, si no me confundo, sobre el 15 o así, el movimiento de democracia real y las acampadas de, de el movimiento denominado Indignaus. Y entonces eso pasó igual, quizás a un segundo plano, todas las opciones y hasta la propia campaña electoral y eh, tomó mucho protagonismo eh, el movimiento este. Hasta eh, que se celebran las ele elecciones el 22 y tras la irrupción de Bildo y un resultado muy bueno, yo creo que muy pocas eh, nos esperábamos y entonces nuevamente eh, los indignados dejan de existir <risa> y, <risa> y se vuelve a hablar... Y vuelve eh, el lobo, ¿no? <risa> vuelve <risa> el lobo, eso es. <risa> Solo que esta vez el lobo ya eh, no es la amenaza, sino que efectivamente se presenta y, y se deja ver. Y entonces eh, lo que se hace es una val valoración eh, y nuevamente hablando de Bildu, que si efectivamente eh, HB o... ETA, que se le había dado la ocasión de volver a, a las instituciones. 1.300 concejales, más de 300.000 votos, eh, más de 100 alcaldías solo en Ipuzcoa, 45 con mayoría absoluta, si no me equivoco, más o menos. Eh, y las agrupaciones de electores que habían mentido, agrupaciones de electores que no iban como Bildu, sino como listas blancas de gente aversa también, al final se presentaron o no? Sí, ha habido diversas eh, agrupaciones donde anteriormente eh, habían sido listas blancas oficialmente que pudieron concurrir y según los municipios donde llevaban a cabo sus iniciativas, efectivamente, no se contabilizan como Bildu, sino pero también son eh, plataformas que sí, efectivamente, pudieran ser representación también de la izquierda abertzal. ¿Y cuál crees que va a ser el papel del PNV? ¿Arrinconar…? O sea, con los autonomistas a todas estas listas y no dejarlos gobernar, aunque tengan mayoría, como puede pasar en Donosti, por ejemplo, o cualquier... Eh, de momento, eh, ya la semana pasada o hace un par de días, eh, Rubalcaba eh, eh, llamó a la coherencia y al sentido común al PNV para que efectivamente eh, jugara con honestidad y que en las instituciones Y eh, estuviera quien tiene que estar, como se dice a, a buena entendedora, por pocas palabras va a estar. Y hoy también eh, pues hace con la misma apelación para que exactamente en el mismo discurso. Y es decir, lo que quieren es que el PNV pues no entre en el juego con Bildu y que no pacte con ellos. Sobre todo, y también es eh, a destacar, bueno, el resto de municipio pues también, pero el papel que puede jugar y lo que podría representar en Juntas Generales y en el Ayuntamiento de Juntas Generales de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia, donde después de tres o cuatro legislaturas eh, el PSE cae y se podría acoger tanto la Alcaldía como la, eh, el Diputado General eh, de Bildu. Y yo me preguntaba si esta colección posibilista lo que significará también por parte de Bildu es que las políticas sociales, digamos, los planteamientos deban moderarse un poco, ¿no? Respecto al de la izquierda verchalea propiamente por por la existencia de Euskal Cartasuna, que igual son más sociocópatas. Eh, eh, iba a comentar, iba a comentar yo, efectivamente, por uh, alternativa, no creo que influya... Eh, en nada a la hora de la política que puede hacer eh, llevar a cabo eh, la izquierda de Berchel a través de Bildu y, y, y por Neusco Alcarta es una mm, también en las cosas están eh, bastante, cl eh, bastante claras a la hora de la eh, er, división o llevar a cabo eh, las políticas en, sobre todo en, en los municipios donde efectivamente antes tenía mayor peso una otra fuerza política, pues seguirá llevando a cabo eh, con esa tendencia. Eh, si bien mmm, no creo que Euskal una pueda hacer ningún tipo de parapeto ni freno a ningún tipo de políticas más eh, progresistas o realmente progresistas, que pueda ser iniciativa tanto de alternativa como de la propia izquierda de Luego, igual si sí, una cosa también... <coughs> Yo creo que a destacar de, del resultado del resultado sobre todo que ha habido en Euskalerria son <coughs> la caída también del PS como ha pasado en el resto del Estado y por otro lado también eh, Aralar que Aralar surgió de en su momento como me imagino que sabremos todas de una facción de, de en su momento Aribatasuna eh, ...y, eh, bueno, el eh, proceso de Escuela de Rita Rock y debido a, las, eh, a la imposibilidad de la izquierda verchale de poder estar eh, en, eh, en las instituciones... ...en las entidades eh, eh, municipales, así como actualmente eh, está en el Parlamento Vasco, pues eh, ha sufrido un varapalo eh, muy importante... Eh, por ejemplo, en el ayuntamiento de Bilbao eh, no tiene representatividad, ha perdido los junteros que tenía eh, en, eh, en Vizcaya y, digamos que, con la presencia de la Sierra Belchale en el eh, proceso electoral, digamos que ha puesto a cada cual en su sitio. Y eh, Aralar ha disminuido, eh, pero... No sabría decir exactamente poner datos encima de la mesa, pero es eh, muy notorio lo, la bajada que ha pegado. Han, han pagat la bajeza moral, ¿no?, de en su moment querer aprovecharse... Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, están en su sitio. Están en, en se, sitio. vaya. Doncs passem una mica als temes mmm, sindicals, ¿no? Perquè, com deia, Mangel és advocat laboralista Y aprovecharé para que nos falle también para que nos hagas un resumen de bueno de cómo ves tú la situación laboral en Euskadi, porque con todos los recortes, los eh, pactos del trabajo y eso, ha habido algunas huelgas generales. Uh -huh. En Euskadi ha habido más y han tenido más repercusión que, por ejemplo, las que hubo aquí uh -huh. o hubo en el Estado español o y eh, bueno no se ha dicho pero yo soy militante del lab que es el sindicato independentista y bueno, el sindicato independentista vasco y fuera y lo que existe en eukal Herría es una doble eh, una distinción que es muy notable ...y es lo que se, denom se denomina la mayoría eh, sindical vasca, <coughs> está compuesta <coughs> por LAB, ELA, eh, eh, N, que es el sindicato, digamos, agrario, IRU, que agrupa a los transportistas, y... Eh, este eilas, que es un sindicato que digamos de rama y del sector de irakaskuntsa, de enseñanza y que son los que conforman la, la mayoría sindical vasca. Es una a, a, hasta hace poco también lo conformaba EK, eh, pero debido a distintas eh, divergencias y culminó eh Con, con la salida el desencadenante eh, fue a raíz de la convocatoria de la huelga general que hicieron eh, comisiones y, y ugt y ese que decidió también sumarse eh, a la misma y entonces va en contra de hoyría en contra de un modelo de hacer eh, sindicalismo contrario tanto a comisiones y a ...y UGT, que son, en definitiva, eh, pues apoyo de todas las reformas... ...que se están dando a cabo a nivel estatal y por parte de, del Gobierno... ...y han sido pactadas. Hablamos también de reformas, la última, sobre el sistema de pensiones... ...y eh, la anterior con eh, los recortes la, eh, laborales. Y ahora están también con la negociación de la reforma... ...sobre la negociación colectiva... ...y de momento, pese que parece que no va a haber eh, acuerdo con estas organizaciones... ...pero bueno, eh, siguen ahí encima de la mesa y todavía no se han roto las negociaciones. La representación eh, en Euskal Herria es mínima, ¿no?, de, de comisiones y UGT. Eh, actualmente existe una diferenciación en eh, eh, la que es el sindicato eh, mayoritario, pero por, con bastante diferencia... Eh, y después, en fuerza y representatividad, de últimos datos tampoco eh, es que los vaya a controlar. Y sí, seguiría… Bueno, luego también hay una diferencia, según el real de, de que estemos hablando. Por ejemplo, eh, en Guipúzcoa se eh, equipararían mucho, es más, estaría hasta por encima en representatividad Lab, que comisiones, pero digamos que serían… Eh, ELA, por un lado, la mayoritaria y luego estaría quizás un pelín por encima a nivel eh, global comisiones eh, y luego LAB y luego UGT. Si bien es <coughs> también un dato relevante a tener en cuenta eh, que en las últimas elecciones que ha habido en la Administración Pública Vasca eh, y hasta en Iruñac, donde LAB eh, no tenía... Eh, Esos resultados eh, tan amplios, y es que en el sector público eh, me estoy refiriendo a eh, la administración, vamos, digamos, eh, al gobierno vasco, eh, eh, o Saquidecha, o sea, red, la red sanitaria vasca, y Enseñanza, eh, en las últimas elecciones que sindicales que ha habido hace un par de meses, la es la fuerza eh, mayoritaria. Tenía y, entendido que era en un 10% mayoritario. ...aproximadamente representación de comisiones y UGT en, en total de, del territorio. ¿Puede ser o no? Quizás me equivoco. ¿eh? Mm, yo diría que igual es... Eh, puede ser quizás un pelín más. Eh, uh -huh. Porque, por ejemplo, luego tanto en Álava como en Afarroa... ...pues también elevan un poquitín los porcentajes. En Guipúzcoa seguramente andarán por ahí un poquitín menos... ...pero luego al hacer la media por los otros lados suben. Eh, podríamos habernos mirado los datos, venido con la lección aprendida no, era... pero, pero bueno No era la inteligencia examinarte de... Pero en cualquier caso, eh, destacar que eso que en la función eh, pública vasca el sindicato y la opción eh, obrera más eh, importante de es eh, la que representa el app Y ha habido unas buenas huelgas, ¿no? Eh, sí, en Euskal Herria eh... Se han convocado eh, por parte de la mayoría sindical vasca eh, cuatro, uno en servicios públicos eh, y luego las otras tres generales con una respuesta significativa, digamos, eh, por parte de la población eh, trabajadora vasca. ¿No se ha sumado comisiones y UGT a ninguna de estas convocatorias de huelga? En, ¿O no se les ha querido? En la primera, que de que fue la de junio, yo creo, comisiones y, se sumó a la convocada para la mayoría de vasca. El marco laboral vasco es parecido al español, no hay muchas diferencias, ¿no? Digamos que se rige básicamente también por bueno las leyes laborales a nivel del Estado, ¿no? Eh, no... En Euskal Herria no, te, no tenemos competencia y es una de las reivindicaciones fundamentales de la mayoría sindical vasca. Un bar, un marco propio de relaciones laborales y de negociación colectiva. Pero la competencia actualmente eh, no hay por parte de la comunidad autónoma, es a nivel estatal. Eh, lo que se está negociando, lo que sí eh, se puede no, normativar, o sea, es a la hora de hacer eh, la negociación colectiva ben de Rialde o de Provincia o a nivell de Comunitat Autònoma. Però un però eh, podem eh, llevar a cabo esa negociació però en els paràmetres que està eh, imposta en la legislació del Estat Espanyol. Bé, doncs que ens anem al Nervion, directament. Gràcies. Ah. ...o uh, yo quería, ya que hablábamos de derecho... ...que nos hablaras de tu otra faceta de abogado... ...el eh, sobracismo, sí, ¿no? Igual, ...eres sí, sí, militante... Sí, ...sí, también soy militante de esos ...pero igual eh, una cosa que no hemos dicho... ...y sí que... Eh, ...que podría Bildu llegar a las instituciones... ...sobre todo en, Ala, en Guipúzcoa... ...en las juntas generales... ...y hay unos cuantos macro proyectos que afectan a, directamente a, a ese territorio histórico, como son eh, la, la Y vasca, un eje de comunicación eh, por tierra las diferentes eh, que aparca los diferentes territorios históricos. Por otro lado, el tren de alta velocidad y lo que están es eh, nerviosísima la gente de allí, que joder, que... Eh, llega Bildu a las instituciones y estos grandes macroproyectos se van a parar con todas las inversiones ya económicas que están metidas por todos los it sí que sí que están que, que llegue el lobo que llegue el lobo y no quieren que, que estén adelante se puede parar el, la y vasca el tren de alta velocidad desde los municipios eh, ¿Si <risa> se puede hacer eh, algo eh, pensemos que, que efectivamente manteniendo el ideal que se puede hacer. Yo creo que se puede conseguir, incluso, ¿no? Sí, claro no. que sí. Que... <risas> um, pues hablar de eso. El tema el, de racismo. del el... racismo, porque mm. aquí en Cataluña hay mucha preocupación, por parte de algunos, de la subida de un partido xenófobo sí, y racista eh, como Plataforma del, por Cataluña, de... del... Sí. Sí, del de sí, allí en Euskal Herria directamente, digamos, no es que tengamos ningún partido donde si sí se quita la careta y expresamente se manifieste en esos términos. Eh, tenemos eh, al Partido Popular, que todas le, le conocemos, pero expresamente como tal como aquí no existe ninguna fuerza. Eh, en Bilbao eh, se está construyendo ahora una mezquita en Basurto en un barrio, y efectivamente como tal no hay ningún partido político que se posicione en contra, si bien eh, ha habido pues, típica gente que por desconocimiento eh, han hecho algún tipo de movilización para parar eh, el proyecto, y donde sí, efectivamente, concejales de, del Partido Popular ...han ido allí a la concentración para que les vean en apoyo a los vecinos y para que no se sigan adelante con el proyecto. Si bien abiertamente eh, no lo plantean como algo eh, en contra de una determinada eh, opción eh, ideológica o religiosa sino que le dan unas cuantas vueltas para eludir y no posicionarse en contra. No son tan explícitos como eso, eso. los del PP de mm. Cataluña mm. que algunos... Sí, sí, sí. A esos nosotros, por ejemplo, sí. no no hemos llegado como ha pasado en bico en... En, en, Badalona, en Badalona, por ejemplo. Sí, con ese tipo eh, de campaña. Donde, no, sí, no. El, el PP, mm -hmm. uh, para mm. arrebatarle los votos mm. Y, mm. y el electorado a Plataforma mm. por Cataluña mm. ha hecho discursos explícitamente xenófobos. No. Eh sigue existiendo, por supuesto, tanto el racismo social como institucional, pero que es una forma más subliminal, pero como opción política tal explícita no afortunadamente no no tenemos ahí. Y se vive conflicto social o brotes de racismo. Sí, eh, siempre hay, sí, sí, en determinadas zonas y por parte también de la alcaldía, el señor Azcuna de Bilbao, eh, que hace, pues yo que sé, cuatro meses, cinco, quizás seis, eh, salió con una frase muy significativa que era eh, «contra el navajazo», eh, ningún cuartel o, o algo así, porque había, había habido eh, algunas eh, agresiones y se habían visto implicada gente eh, de otra nacionalidad, que no era la, la vasca ni la de Estado español, y se hace incidencia en, en el origen de, de las personas que llevan a cabo pues las determinadas actuaciones cuando es una información que venimos reivindicando también desde su racismo, que no aporta nada. Cuando es una persona autóctona la que comete alguna falta, algún delito, pues nos hace incidencia en que si es de, yo que sé, de Lequeite, de Andároa o si es de Murcia. Sin embargo, cuando es una persona eh, que proviene eh, de fuera del Estado español, eh, se incide en ello. Sobre todo, eh, y es el caso y eh, donde inciden si es una persona eh, magrebí o actualmente eh, de los provenientes de los países antiguos de la antigua de la antigua unión soviética o os encontráis muchos casos de represión policial también de maltrato en comisarías o, o en la calle eh, de maltrato <risa> en comisarías o eh, bueno, tenemos la tortura que sigue existiendo en el, en, en Herria, si bien co, por parte de la pobl población inmigrante no es algo que se haya dado y que no haya sido explícito, como ha pasado, por ejemplo, aquí en comisarías, en, que donde eh, la en, por parte de interior ha habido grabaciones y ha habido condenas a determinados mosos. Eh, lo que sí existe, eh, y es el, los eh, abusos policiales, Y con la población inmigrante eh, se ceban, vamos. Encima que están en una doble eh, situación, eh, digamos, una espada de Damocles que hay sobre ella, que es por un lado la ley de extranjería, que nos cansamos no nos cansamos de decir nunca, que es una porquería. Y, y luego, eh, bueno, se me está cruzando un poquitín los cagos. <risa> Y era que efectivamente me he cruzado los cables con con eh, la situación laboral de las personas que están en situación eh, irregular y es que lo que pesa eh, sobre ella. Porque se genera un discurso sobre que la población inmigrante nos llegan y nos tiran los precios, nos rebajan las condiciones y es que para poder eh, sensibilizar o poder eh, participar de la acción eh, social que requiere en un estado o en un país primero para podernos dedicar a ello tenemos que tener nuestras necesidades básicas cubiertas y quien no puede estar en esas condiciones porque en principio no tiene derecho a unos dere no tiene acceso a unos derechos básicos por una situación administrativa eh, que le viene dada por la ley de extranjería pues yo creo que no podemos exigir comportamientos heroicos eh, a la gente. Bé, i algun altre tema així, bueno, dels indignats, no? No sé si parlar -ne... Ens preguntàvem una mica què hi havia darrere d'aquest moviment per fer un una anàlisi mm. més polític més profund, no? Mm. Al voltant dels indignats i, i bé, doncs, hablábamos un poco de un poco del cómo se veía en Euskadi este movimiento. Eh, yo en Euskadi no sé cómo se ve, yo puedo hablar eh, por mí y, y es significativo que nosotras llevamos a cabo diversas eh, iniciativas a lo largo de los cursos eh, pro de en contra del de, eh, Gobierno vasco que está llevando a cabo una política de recorte de dere de derechos en la renta de garantía eh, de ingresos, eh, las ayudas de emergencia social o límite eh, de la renta de garantía de ingresos de, por las personas empadronadas en una vivienda y, eh, y otra plataforma, que un manifiesto que tenemos ahí, que lleva ya también un par de cursos así y participa todo el movimiento social, que es eh, la que llevamos a cabo con Calé Agustí o Nadal. La calle es de todas y que estamos eh, oponiéndonos a una ordenanza que ha llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Bilbao de regulación del espacio público que lo que viene a encubrir fundamentalmente es, por un lado, regulación del tema sin papeles y, por otro lado, eh, la prostitución. Pues en estas eh, dos iniciativas, bueno, habrá alguna más, pero de la que son las que, digamos, son más estables y con una continuidad y participamos en eh, todo el movimiento social de Bilbao. Y, sin embargo, esos colectivos y esas eh, agrupaciones sociales y eh, la, eh, las personas que formamos parte de ellas no nos sentimos eh, representados o eh, representadas en el movimiento este que está en el arriaga con los indignadas la gente que estamos participando en ello pues no estamos dentro y la gente que está participando dentro en el arriaga eh, pues no es en la que el día a día como decimos llevamos no sé cuánto tiempo ya indignadas por otro lado también que está bien a cada cual nos llega en un momento la hora de despertar o de tener algún tipo de inquietud y que esa sería la lectura positiva y hacer y que se sigan animadas y que se incorporen a la actividad, digamos, cotidiana de Movimiento Social de Bilbao o presensión de Euskalerria o del resto del estado. Ayer estuvimos hablando un buen rato sobre el tema de los indignados y de hecho no estamos hablando mucho, ¿no? La gente que Bueno, des de fa temps tenim inquietuds en aquest sentit, no? I potser seria una conversa que, que es podria allargar, perquè jo també tinc les meves consideracions de Barcelona, que són més optimistes que, que altra gent, mm -hmm. i és un tema complexa que encara n'hi ha moltes coses per veure, no? Mm -hmm. Però bé, era un poc preguntar-te com se veia... A priori, uh -huh. sin entrar en análisis profundos sí. uh -huh. de si hay alguien uh -huh. o no detrás de ello uh -huh. O en qué se ha convertido, aunque uh -huh. se puede convertir ¿no? Y no sé, yo comentaba lo del nervión para preguntarte así Para pasaría ya un, un marco más informal de la conversación <risa> ¿Cómo están los escorbutos? <risa> <risa> ¿Qué sabes de los escorbutos? <risa> yo sé más de, de los fly en rollos que es un grupo de rock and roll con una actitud de Portugalete, que si bien desafortunadamente no está, pero creo que Ledorta y el Chus, cantante de guitarra, andan enredando en algo. O sea que <risa> volveremos. <risa> uh, los viejos punkis nunca mueren, aunque cayeron muchos por el camino, aún corren por allí. Corren, corren. Corren. <risa> Pues, muchas gracias, Ángel. No sé si quieres añadir alguna cosa más. No, no que... Merci a vosotras por darnos esta oportunidad de eh, ver otra visión, un poquitín de cómo está el movimiento, aunque sea de manera, ha sido muy informal y poco meticulosa y nada estudiada, de la realidad de Euskal Herria. Muchas gracias a ti. Es que ricasco. Aupa, y sube comida y <risa> Ti allarà, ti allarà, ti allarà. Le po anar tu ta segu i aurrà. Le po anar tu ta segu i